Estamos leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad es el capítulo once del Libro de los Jueces. Capítulo once del Libro de los Jueces. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era g a l a d Pero la mujer de Galaad le dio hijos.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 Rey de e s b ó n diciéndole: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón toda su gente, acampó en j a a s a y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los a m o r r e o s que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del a m o r r e o desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al a m o r r e o delante de su pueblo Israel, pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios. ¿No lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de s i p o r rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel e hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por trescientos años a Esbón y a sus aldeas,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 será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y f u e j e f t é hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer a hasta llegar a m i n i t veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los a m o n i t a s por los hijos de Israel. Entonces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 Galadita, cuatro días en el año.